ventas arroba mifdistribuidoras punto com para toda su línea completa de tramontines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 Argentina 570, Argentina. 570. Continuamos en este programa esto que es uno contra uno Estamos hasta las 13 como habitualmente lo hacemos En nuestro espacio de AM570 en Radio Argentina Bueno, eh, a ver, eh, tenemos una nota, ¿verdad? Así es, sí, está en España y nos está escuchando ya Bueno, ¿quieren presentarlo ustedes? ¿Quieren que lo presente yo? Eso lo maneja usted, jefe. Pero no hagas esto. Nico Richotti, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, buenos días por ahí. ¿Cómo están? Muy bien. Todo muy bien. Bueno, ¿cómo estás vos? Contanos cómo estás vos que... que bueno, tuviste una, un añito con algunos este importantes para... este para para jugar con tu equipo que está teniendo una buena temporada imagino que con muchas ganas y con mucha con mucho deseo para jugar, ¿no? Sí, sí, bueno, la verdad que ha sido, desde que empezó la temporada, eh, una hoy sea para mí, una lesión atrás de la otra, y, y bueno, ahora después de casi dos meses eh, de mi última lesión, que fue la fractura en la rótula, bueno, ya estoy entrando con el equipo eh, bien, y bueno, con muchísimas ganas de de poder empezar a jugar de nuevo y ser partícipe de, bueno, de todos los logros que que están que está teniendo el equipo Está muy bien. ¿y vos en qué momento te encontrás de, de, de tu etapa de preparación? Te, te escucho muy mal, Fabián Te decía, ¿en qué momento te encontrás de tu etapa de recuperación? ya bueno, ahora llevo eh, bueno, ya casi unos 10 días entrenando al mismo nivel que el equipo y bueno, bueno, con la verdad que muy buenas sensaciones, la rodilla está se está portando, está portando bien y sobre todo, bueno, la cabeza que era por ahí un poquito también lo que más miedo tenía de de volver ahí a entrenar con un poco de miedo o lo que sea, pero por suerte no es lo que está pasando, así que bueno, como te digo, con ganas ya de poder bueno, volver a jugar y ganar un poquito de roce en competencia. El Santi Franco Bueno, Nico, me imagino que hay sensaciones encontradas también, ¿no? Porque el equipo anda muy bien en la Liga Andesa, segundo detrás de Real Madrid. ¿Eso hacía que sea más fácil o más difícil estar afuera? Sí, bueno, la verdad es que es un poco de las dos cosas. Eh, eh, fácil en el sentido de que eh, no había necesidad de curarme, no había necesidad de, por ahí de, de caer en tentación de... De tratar de acelerar los procesos de recuperación porque bueno se veía que el equipo estaba funcionando bien y, y bueno no, no, no había no había prisa y, y difícil por el hecho de, de no poder vivir de eh, bueno todos estos éxitos dentro de la cancha no ser bueno, partícipe de forma directa sino bueno tratar de vivirlo vivir todo desde, desde la tribuna sentados de afuera no, no, es nada, no es nada agradable aún así Eh, bueno, la alegría es inmensa de, de ver el equipo ahí arriba en la tabla de, de posiciones Bueno, igual el premio es estar abriendo ni más ni menos que la Copa del Rey este jueves contra el local como vos ese encuentro en el cual ya volverés a ver acción justamente? Sí, sí la verdad que es un, es un logro muy grande haber haber conseguido, bueno, clasificarnos a la Copa del Rey de la manera que lo hicimos siendo siendo cabeza de serie eh, desgraciadamente el, el sorteo no nos favoreció mucho lo Eh, porque, bueno, nos toca jugar contra el local, como decís vos, contra el Vascoña, que es un, bueno, un equipazo, y que va a tener ahí bueno, toda su, su hinchada local, y, y bueno, eso le, le ayudará un montón. Eh, evidentemente nosotros eh, estamos eh, en un buen momento, y, y bueno, ya hemos ganado ahí este año, en, eh, ahí en, en Vitoria, así que sabemos que se puede que se puede competir en esa cancha, tenemos que ir con, bueno, con la mentalidad esa de De, de competir desde el primer minuto y con lo que respecta a, a mi, a mi rol, bueno, tratar de, de sumar minutos y, bueno, no, no caer en la tentación de hacer por ahí más cosas de las que realmente pueda hacer en, en estos momentos y, bueno, ayudar al equipo en lo, en lo que pueda. Nico, ¿se esperaban este arranque de tempo, esta temporada, al principio de año, estar ahora en los estar segundo en la Liga CB, jugar ahora la Copa de Europa? La Copa del Rey, perdón eh, estar en octavo de final ya en la de la Champions League, ¿se imaginaban todo esto? No, no, no, sinceramente no, no nos imaginábamos sabíamos que, que bueno, que, que el club había hecho eh, bueno había intentado, tenía la intención de, de dar un paso hacia adelante con respecto a la temporada anterior, eh, sobre todo con, con los fichajes que, que hicieron en verano y, y bueno, había, eh, había mucha incertidumbre también con el tema de, de jugar una doble competición que era para nosotros algo algo muy nuevo y bueno, la verdad que no, nadie esperaba que, que el equipo bueno, tenga estos, estos resultados tan tan increíbles y que, que no haya no haya notado prácticamente el hecho de jugar eh, dos partidos por semana y los viajes largos que, eh, que nos tocaron y, y sobre todo las lesiones que, que tuvimos porque eh, yo eh, me pasé casi todo el año hasta haber lesionado después perdimos a otro jugador muy importante como es eh, Javier Beirán que se rompió los cruzados ...y el equipo nunca nunca bajó el nivel... ...siempre se mantuvo arriba... ...así que la verdad es que es algo eh, inesperado. Y ahora no. vas a enfrentarte en la, por la Copa del Rey... ...con la Proítola... ...y por, posiblemente quizás... ...en la Champions te puedas enfrentar con Ariel filo ...y el otro argentino. Sí, sí, bueno... Eh, ...la verdad que hay argentinos por todos lados... ...y bueno, es una, una alegría... ...siempre encontrarse con, con alguno... ...y el hecho de, bueno, enfrentar con la Pro... ...ya estoy hablando con él... Eh, A ver, creo que vamos a estar concentrados todos en el mismo hotel también con con el Chapo, así que bueno, va a ser un, un lindo un lindo reencuentro. ¿Hay apuestas? Todavía todavía la no todavía la no putana, pero pero bueno, seguramente algo le ahí en, en el el ecole cuando nos veamos en el en el hotel, por lo menos una cena o algo, algo tiene que darle un poquito más de emoción. A ver, yo este vuelvo a, a tu año y, y me preocupa este la la posibilidad de que llegues bien físicamente y por qué digo esto porque hay jugadores que por ahí no necesitan tanto el físico para jugar tu estilo que es un estilo agresivo es un estilo eh, con mucha pierna con mucha potencia necesita el físico para para para jugar no este y por ahí eh, volvés en una competencia donde hay mucha exigencia física no eh sentí que, que, que estás al ciento por ciento en cuanto a lo físico y obviamente lo basquetbolístico te va a costar un poco más o que todavía te falta algo? Bueno, te soy sincero, me con el pasar de estos días y los entrenamientos me he sentido muy bien eh, físicamente. Es verdad que, que por ahí cuando a la hora del partido pueda que... Eh, jugar 5 minutos seguido a, a un nivel tan exigente me pasa factura y, y, y termine muerto en, en esos 3 minutos y termine, termine pidiendo el cambio pero eh, como te digo, los entrenamientos los estoy aguantando bien eh, son bueno entrenamientos exigentes donde bueno, se entrenan entrena muy duro y la verdad es que el físico está respondiendo, está respondiendo bien y estoy, eh, bueno, como te digo encontrando mejor de lo, de lo que realmente esperaba y y sobre todo que, que esta vez no caímos en la en, en algo que nos pasó la, la vez anterior de, de precipitarnos y de eh, volver antes de lo previsto, la otra vez volví después de un solo entrenamiento y sí que, que lo noté me costaron un par de partidos encontrar mi, mi, mi nivel y bueno, esta vez ya llevo, llevo a la Copa con, con mucho más fondo Claro, justamente te lo preguntaba por eso porque tu anterior este vuelta este, lo había notado y viste Eh, coincidís conmigo que, que lo tuyo, eh, independientemente del talento que tenés para jugar al básquetbol, eh, el físico es algo muy importante en tu juego, en tu estilo de juego, ¿no? Sí, sí, sí está claro, está claro que, que sobre todo por la posición en la que juego y el hecho de también encontrarme en contra jugadores más grandes, donde yo sacaba la ventaja bueno por la expresividad, por la habilidad, claro. y, y, y bueno, eh, ahora hay que ver... Eh, evidentemente no, no tengo la misma mismaividad y velocidad que tenía eh, dos meses antes la lesión pero espero que corren el correr de los partidos y los y los entrenamientos bueno vuelva, vuelva a toda la normalidad y bueno vamos a ver cómo me acto en, en, en esos en ese tiempo en el que todavía no estoy físicamente al al 100% como estaba antes estamos hablando con Nicolás ritti eh, familia debásquetbol si los hay Eh, su papá es técnico de Peñarol de Bar del Plata fue campeón de la Liga Nacional con Peñarol como jugador el técnico en aquel este primer título de Peñarol en la Liga fue eh, Néstor García, fue compañero de, de Esteban de la Fuente de otro eh, papá de otro base que va a ir al básquetbol español como Marcelo Bildosa, el papá de Luca Bildosa que va a ir a jugar al Vasconia Basket en la temporada que viene Eh, Nicolás Ricciotti lo vamos a utilizar como reportero de la actualidad de los argentinos en el básquetbol de la Liga CB, con la llegada de, de Marcos de Liga, con quien compartiste la selección en, en México, al igual que con Facundo Campasso, este al igual que Nicolás Provítola, que también los cuatro fueron, más el Chapo Nocioni, Los cinco compañeros de aquella selección en México consiguió esa tremenda hazaña de poder clasificarnos una vez más a un Juego Olímpico porque se ganó en un lugar que era muy hostil como como México, con un estadio en contra y justamente contra el equipo local. Así que este fue una una gran hazaña del baqueo argentino. Y ya que te tenemos, Nicolás Ricciotti, y que sabemos que hablas bien y que ves bien el juego, te vamos a preguntar por la actualidad de los argentinos en la Liga CB. Bueno, a ver, eh, empiezo, si querés, por los de Murcia, que, que bueno, que, que están Facu y, y marquito donde, bueno, eh, Facundo eh, está teniendo un año, bueno, con altibajos, yo la verdad hablo bastante con él y, y, bueno, es un año para Murcia un poco particular porque se esperaba se esperaban mejores resultados y han tenido, bueno, un cambio de entrenador que creo que que, que, bueno, que le, le va a venir bien viene a facu porque el año pasado con con le, le hizo le hizo madurar mucho y, y bueno, seguramente seguirá en la misma línea. Eh, y Marquito, bueno, la verdad que me me alegró mucho el, el hecho de que haya venido para acá para, para España porque yo ya se lo venía diciendo hace hace unas cuantas temporadas de que él necesitaba bueno, dar el salto y empezar a rozarse con bueno, con jugadores de, de de mayor talla y de mayor físico. Eh, como los que hay acá en Europa, y bueno, de momento lo poco que lo, lo, que lo he visto jugar me ha gustado, pero bueno, necesita necesita bueno, eh, seguir confiando y, y trabajando para, para seguir mejorando. Con respecto, a bueno, al APRO, eh, eh, lo, lo he visto un par de partidos, y bueno, yo creo eh, que en Bascoña, porque va partidos con, con Larkin creo que Se pueden hacer bien tanto jugando eh, uno de uno y el otro de Y bueno, para eh, es un, para un gran rato poder jugar a Eurodista. Me parece eh, la que es una la que tuvo. Hay eh, una ciudad donde se vive el básquet muy, muy bien. Y, y bueno, y el Chapu, eh, que es, es cuando menos sale... Eh, transmite toda su, su energía y su garra y, y deja su sello en, eh, en compañeros creo que van a tener el madrid son bueno serio candidatos a meterse en la final for y pelear la Euroliga así que eh, nada le deseo da, a todos lo mejor eh, está bien está bien un buen, un buen reporte te vamos a, a contratar este para para uno contra uno para que haga el básquetbol internacional así que no va, no va a haber ningún problema nico Lo mejor para vos, eh, cuidarte mucho, eh, tratar de llegar lo mejor posible. Eh, ojalá que puedas tener un, un cierre de temporada acorde a lo que venías haciendo con este equipo eh, en donde sos una de las de las figuras y ojalá que tengas una buena Copa del Rey. Cuídate mucho. Bueno, muchísimas gracias y bueno, aprovecho a mandar un saludo a tu familia que seguramente estarán pendientes por ahí escuchando la radio y bueno a todos ahí en Argentina. Un, un abrazo grande abrazo enorme la palabra de nicolás riotti contándonos de su vuelta por suerte no que, que vuelve dentro de un poquito este a, a jugar al, al...